Carlos, mirá, mi nombre es Carlos Mendoza y llamo porque realmente no sé a dónde acudir.、Eh, nosotros hemos tenido una gran pérdida hace pocos meses y realmente da tristeza acercarse al cementerio y ver que todas las semanas que vos pusiste con todo un cariño, un florero, una maceta, hay alguien que se la roba o t e lo rompe y realmente parecería que nadie hace nada. Porque、eh, nos duele mucho como familiares, como, este, y no sé, realmente no sé a dónde acudir. Este, tras que uno no puede superar una pérdida semejante, te encontrás con que las poquitas cosas que podés hacer, como para valorar el recuerdo, te lo lleva a algún desgraciado que, que, si viene a mi casa, voy y le regalo el, el, el florero o la maceta que te roban. te agradezco el tiempo que me permitís hablar, Carlos. un abrazo